Bueno, venimos unos minutos atrasados y lo estábamos saludando por interno a, a Plinio, con Ángeles, también estamos con Daniela, recibiendo a nuestro corresponsal allá por San Pablo, en el estado de San Pablo, desde Campiñas. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Hernán. Un gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, Ángeles, Daniela. Siempre... buena la conversa que hacemos por aquí bueno a ver si estoy yo con algo de acá que tenga que silenciar o estamos bien ahí eh, vos nos escucha bien Plinio ¿no? yo te los escucho bien y ustedes me perfecto, escuchan bien perfecto perfecto bueno arrancamos con los que venimos con unos minutos atrasados Plinio con los temas que nos propones para esta semana Sí, bueno, el primer tema es que la EWA incluye un acceso privilegiado a tierras raras en las negociaciones de la guerra comercial. ¿Qué nos puedes comentar de eso, justamente? Eh, el gran tema esta semana en Brasil es el brazo de hierro con los Estados Unidos. Sí. ¿no? Eh, el, eh, Estados Unidos metió un tarifazo, un, un aumento de aranceles de 50%, que entra en vigor el primer de agosto. Y todavía no hay canales de comunicación con esto. Y dentro de esta confusión que es saber exactamente lo que quiere Estados Unidos, bueno, Brasil recibe la, la, la noticia por el, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos aquí en, en Brasilia, Gabriel Escobar, que comunica... al Instituto Brasileño de Mineración, que está en el plan de Estados Unidos, está en la mesa de negociaciones, también el acceso privilegiado a minerales estratégicos, ¿no? que son las tierras raras. Según ¿no, uh, Brasil tiene el, la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo. Parece que tiene más o menos un cuarto de las tierras raras Eh, se encuentran en territorio brasileño Estados Unidos en realidad quiere disminuir su dependencia de China China tiene hoy día 70% de la producción global de tierras raras bueno, que son tierras importantes para las nuevas tecnologías ¿no? la, hacer baterías, hacer celulares y mismo para la industria bélica entonces ahora Por, de, por arriba de todo lo que ya estaba, que es eh, interrumpir el juicio de Bolsonaro, eh, eh, re, eh, eliminar el pagamiento monetario digital que existe en Brasil, que llamamos de Pix eh, el aumento de los aranceles, la liberación de sectores económicos a la entrada de multinacionales, ahora quieren los Estados Unidos un acuerdo especial para tierras eh, raras la verdad es que, es, que es que hay por detrás de esto que es lo importante en realidad para los hermanos uruguayos es que hay un cambio en la relación de Estados Unidos con su periferia latinoamericana sí. y hablo de Brasil en particular lo que está el punto es aumentar el grado de dependencia de las economías latinoamericanas En realidad, los americanos quieren una submisión mucho mayor. Y por esto, la iniciativa, la ofensiva americana, no es solo comercial, es política, es institucional, bueno, es, digamos, mayor. Y por lo tanto, este problema brasileño de los aranceles no es solo un problema bilateral. Es, tiene que ser visto dentro de una estrategia geoglobal más general para entender lo que se va a pasar. Entonces estamos jugando ahora en Brasil un digamos un momento importante para ver si Estados Unidos tiene de hecho fuerza para imponer esta, esta dependencia que es prácticamente neocolonial o no. Esto es lo que está en juego. Plinio, además eh, particularmente este dato que, que vos manejabas de... de la eh, cantidad del peso que tiene Brasil entonces en su en su acumulación de de esto que se denominan como tierras raras a nivel del mundo transforma a Brasil en un objetivo muy importante más de lo que habitualmente es digamos si se puede decir para para Estados Unidos para apropiarse de ese de ese elemento tan importante en estos tiempos no sí bueno La historia del imperialismo es siempre la historia de la división del mundo. no. Mm. América Latina conoce bien esto porque la acumulación primitiva comienza con una ofensiva sobre el continente. Tuvimos una segunda gran división del mundo ¿no? cuando viene la primera y la segunda guerra. Y ahora estamos en una tercera. ¿no? Y en esta tercera Brasil, por ser un país muy grande, no continental, tiene un papel Importante en esto, pero no es solo Brasil. Yo creo que es toda América Latina, que es una América Latina llena de minerales muy estratégicos, que está en, en va va a entrar, digamos, en disputa en en la en el juego internacional. Bien, y vinculado a estos temas también con lo comercial, eh, vos nos planteabas esto de que eh, no existen actualmente, no están eh, habiendo canales de negociación. por esta este enfrentamiento por los aranceles que Trump ha planteado hacia Brasil incluso en el marco de defender a Bolsonaro contra las contra el proceso judicial que está enfrentando pero no ha habido avances entonces en conversaciones por el tema arancelario sí que volvemos al, al mismo tema no porque el problema yo creo Hernán no es solo arancelario Claro. No, el, no es solo esto yo creo que es más general principalmente aquí con Brasil que también tiene una posición en, el, en los BRICS que yo creo que Estados Unidos quiere sacar Brasil de los gri mm. de los BRICS la verdad es que Estados Unidos todavía no presentó formalmente qué es lo que él quiere mm. entonces el gobierno brasileño todavía no sabe exactamente lo que quiere hay una carta que son estas cartas de Trump generales, llenas de demandas, pero que no son demandas formales, concretas. Y después hay los recados que vienen junto con esto, ¿no? Pero no hay todavía un canal de comunicación. Entonces, las negociaciones están por mientras a cero. Yo sospecho que puede ser que, nos, que, que Estados Unidos no, no, no esté interesado en una solución de corto plazo, ¿no? puede querer presionar Brasil claro. para que ganar no solo ventajas económicas, pero sobre todo ventajas políticas. Tendremos elecciones en un año y medio. ¿eh? Trump ya tomó posición muy clara a favor de Bolsonaro, actúa junto con Bolsonaro, y, eh, y puede ser que quiera llevar esta crisis para adelante para combinar el problema geopolítico con el calendario electoral brasileño claro lo va a La hacer verdad sí. que... diga no te iba a decir que seguramente lo va a hacer con, con varios países estos también y como estamos acostumbrados que lo hace a otra escala en cuanto a tiempos con los temas deuda externa no sabemos que todo lo, lo económico termina siendo herramientas de presión política de Estados Unidos sin duda alguna, ¿no? él va a hacer presión política muy fuerte y la verdad es que mirando ahora desde adentro de Brasil, lo que se nota es un total despreparo uh -huh. del Estado brasileño para enfrentar la nueva realidad ¿no? Por, Brasil no tiene unidad interna para tener una política de, de enfrentamiento del problema y el gobierno Lula todavía no no apresentó un plan estratégico entonces hay falta de unidad política que Trump toma provecho porque Bolsonaro actúa a favor de Trump y los bolsonaristas aquí adentro están o ambiguos o claramente a favor de Trump mm. hacen protestas se llevan la bandera de Trump junto mm. y la burguesía brasileña también que en un primer momento reaccionó y uno lo nota por los editoriales de la gran prensa con un nacionalismo así de de ocasión ahora ya rápidamente empiezan a decir bueno pero Brasil este gobierno tiene que salir salir de los BRICS que es lo que quieren los americanos porque si no mezcla problemas ideológicos con negocios entonces no hay unidad política, no hay unidad de la burguesía y no hay una propuesta alternativa de los trabajadores. Entonces, la impresión que da es que Brasil está muy aturdido, sin política. La reacción inmediata Hernán, del gobierno brasileño fue, bueno, vamos a recurrir a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pero esto no ayuda a nada porque es una organización completamente fallida. Para que veas el lío en que estamos, dentro de este impasse, los congresistas, los parlamentarios, los senadores resolvieron hacer una comisión para negociar directamente. Entonces se va a una comisión con diputados de varios partidos, incluso el líder del, eh, del Senado del PT, uh -huh. para discutir directamente con los americanos. Lo que es un espanto, porque Para eso existe Estado. Cuando vas a conversar con los otros, tiene que conversar como Estado, unitario. Porque esto abre brechas para que los americanos hagan la disputa directamente política, no claro. directamente en Brasil, sin la mediación de Estado. O sea, que ahí ha y quedado es un poco que desplazado Itamaraty, digamos, la, la, el área de, de relaciones exteriores. Exactamente. Exterior. Atropellando a Itamaraty. Y, y también sin un plan concreto. Entonces va el representante del café, va el, re el representante del jugo de naranja, o sea, uh -huh. van los lobbies. Claro. Y con esto permiten que los lobbies brasileños trabajen con los lobbies americanos para presionar el Estado brasileño. Claro. O sea, uh -huh. es una renuncia de soberanía, renuncia de autonomía muy fuerte, y por eso yo sospecho que por detrás de esto hay... un salto de calidad en la reversión neocolonial y no en el grado de dependencia que tiene que tiene Brasil en relación a los Estados Unidos. Bien y en cuanto a temas de justamente de solidaridad internacional estos últimos días vimos que Brasil bueno se suma a respaldar lo que es la acción que lleva adelante Sudáfrica eh, contra Israel la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sí, esta es una notita nomás que es eh, digamos que fue pública pero que no cuesta nada eh, re reafirmar ¿no? Brasil que se posicionó de manera relativamente digna en el conflicto eh, en el Medio Oriente ahora da un avanza un paso de calidad se junta a África del Sur para eh, avalizar reforzar ¿no? la demanda contra uh, la política genocida de Israel con los palestinos. ¿No? Yo creo que esto viene en un contexto de, de, de un holocausto horrible que estamos asistiendo en Palestina, que hasta los gobiernos europeos ahora empiezan a moverse un poquito para presionar a Israel, pero no deja de ser digamos saludable que el gobierno brasileño... Haga esta, digamos, este paso adelante para presionar a Israel a acabar con el genocidio. Como yo sé que el gobierno uruguayo tergiversa en esta situación, es un eje y como eh, Yamandú Orsi es muy próximo de Lula, a lo mejor le vale el buen ejemplo para que se comporte de manera más digna en relación a los palestinos. No guardamos muchas esperanzas de eso, Plinio. Eh, vayamos, eh, lo, lo mencionaste antes, el tema Bolsonaro y, y por supuesto se sigue procesando la, en lo judicial el tema de los planes golpistas y donde los mandos militares involucrados están haciendo revelaciones importantes ante el Supremo Tribunal Federal. Esto también es una nota para que veamos como es el ejército brasileño, sí. que en realidad es un ejército de apéndice del, del ejército americano. ¿No? Hay todo un intento de separar la institución del ejército de la acción de los militares. ¿no? Esta es la operación que está en curso, pero es una operación heroica porque la verdad es que la institución estuvo involucrada hasta el cuello en... Los, las conspiraciones golpistas para deponer eh, a Lula entonces hay dos testigos interesantes para que vean la fineza de los militares brasileños una es el general Mario Fernández que era un asesor directo de Bolsonaro que confesó que es el arquitecto del plan Puñal se dice Adaga ¿no? Sí, sí, sí. Adaga Verde Amarilla Cu cuyo objetivo era asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes. ¿no? Entonces, él reconoce que hizo esto. ¿no? Es un plan que fue discutido con el general Braga Neto, que está preso, que era el candidato a vice de Bolsonaro. Mm. Y él reconoce que sí hizo el plan, Pero dijo que en la verdad él, el plan era solamente una manera de eh, sistematizar lo que él tenía en su cabeza. Que no tenía, digamos, nada más esto. Pero no es verdad porque este plan circuló e incluso eh, fue objeto de una discusión directa en la casa de Braganeto y llegó a, a, a dar los primeros pasos antes de ser abortado. Esta es una noticia... La otra que sale es que el teniente coronel del ejército, Helio Ferreira, ¿no? que, traba, que era de la de, de la sexta división del ejército que queda en Río Grande del Sur, eh, trabajaba en la inteligencia militar. Uh -huh. Bueno, y este, señor entonces esos escenarios hipotéticos de neutralización de las autoridades, de prisión de autoridades y ministros del Supremo. Pero después él dijo que hizo esto con un ejercicio meramente académico, ¿no? y, que, y, y que cuando le entregó al general, el general incluso dijo que ni lo leyó. Pero esto muestra que o hay mucha falta de disciplina, o hay mucha falta de compostura, o el ejército de hecho estudió el asunto. Y después, como llegó el veto por afuera de Biden, Y por adentro de la burguesía, el golpe no se consumó. Pero sí se pensó un golpe, y un golpe muy truculento y sangriento que felizmente no ocurrió. Bien, y en cuanto al tema de los pueblos eh, indígenas en Brasil, nos comentabas ¿no? que, que un relatorio revela la violencia que están sufriendo justamente estos pueblos originarios. Este es un relatorio, Daniela, que se presenta todo año aquí en Brasil. por la Comisión Indígena Misionaria, que son los curas progresistas que hacen un trabajo de acompañamiento y de, y de asistencia y de registro de, de lo que pasa con los indígenas brasileños. Lo que demuestra es que la violencia contra los indígenas continúa y aumenta. ¿no? Esto es importante porque Lula hizo un ministerio de los indígenas, metió una, una Sonia Guajajara, que es una militante del PSOL, para encabezar el ministerio. Pero el ministerio se revela completamente impotente. ¿No? El relatorio uh, presenta 1.241 casos de violencia patrimonial, 424 registros de violencias a las personas, entre los cuales... 211 asesinatos ¿no? entonces ¿dónde se concentra esta violencia? en la frontera agrícola Joraima, Amazonas Mato Grosso del Sur ¿no? están por todas las regiones hay mucha violencia también en Maranhão, en Bahía, pero se concentran en estos lugares que son exactamente los, las regiones donde avanza el capital avanza el agronegocio avanza eh, la, el extractivismo mineral y, y lo que re, eh, lo que explica un poco es la, este la hipótesis del relatorio el aumento de la violencia aunque el gobierno tenga digamos sea sin duda mucho más simpático no a las naciones indígenas que el gobierno bolsonaro son básicamente digamos dos cambios eh, institucionales. la ley de la demarcación de tierra, que fue pasada en el 2023 y que ya los efectos de violencia se notan en el 2024, porque estos números son del del año 2024, que es una ley que cambia eh, lo, lo que llamamos de eh, marco tempo que es el, la fecha que se, que se pone legalmente como la fecha ...donde los indígenas pueden reivindicar tierras. Uh -huh. Entonces ellos cambiaron la fecha. Y dicen, bueno, las tierras que no estaban sob control... ...de los indígenas, a partir del 88, después del 88... ...estas tierras no son de los indígenas. Ellos no estaban ahí en este momento, ya no son de ellos. Pero ellos fueron desplazados de ahí, por eso claro. no estaban en las tierras. no Entonces esto creó un vacío institucional... que paraliza la capacidad de acción del gobierno y que incentiva, eh, a, digamos, una agresión a los indígenas para que salgan de la tierra y no puedan reivindicar que la tierra es de ellos. Este es una primera, un primer cambio. Y ahora hay un segundo que ya lo discutimos aquí en la radio, que es lo que llamamos del de proyecto de ley de la devastación, que es un cambio en las reglas de... Eh, de defensa de la, del medio ambiente. Entonces, con esta regla que ahora va en, entra en vigor, ahora si Lula no veta la ley entera, bueno, entonces la situación de las naciones indígenas quedará todavía más precaria, porque el capital quiere galopar sí. para la Amazonía, y las instituciones que lo protegían a los indígenas quedan todas, de, digamos, están siendo todas atacadas. Entonces, esta es la situación... triste, que es la otra cara de la reversión neocolonial. ¿no? Uh. Estamos, nos estamos transformando en un gran eh, fondo para producir mercadurías para el mercado internacional. Bien, Plinio, llegamos al mediodía, estamos a las 12 y dos minutos, hoy por, por menos tiempo que, que venimos nosotros Este, atrasados, nos vamos a quedar pendiente con el último punto que nos proponías para hoy, que es muy importante que te proponemos abordarlo la semana próxima, porque no es un tema que se agote, por supuesto que tiene que ver con impactos del llamado calentamiento global en un análisis de cómo impacta de acuerdo a las clases sociales, que nos parece muy importante, y lo dejamos como asignatura pendiente para la semana próxima, ¿te parece? Perfecto Hernán. Y ahí, y ahí conversamos con calma, sin duda con más tiempo, un abrazo grande como siempre Plinio, el saludo a los compañeros de Contrapoder.net muchas gracias, fuerte saludo a todos y un gran gusto hablar con Radio Centenario siempre abrazo La vida va